Hola, hola, damos comienzo a este programa lleno de subversiones sonoras, ¿no? Como dice El Lara. El programa de Eduardo Nachtmann. Sí, pero ¿de qué se trata este programa? Un programa de radio musicalmente incorrecto, Muy lleno bien. de subversiones sonoras. Exactamente, y estamos acá con la intención que nos encontremos con pocas palabras y mucha música. Nuestro mail ¿cuál es? Podés escribirnos a otraoreja arroba gmail punto com y si no en el facebook buscamos en el facebook la otra oreja perfectamente y el teléfono el celular de la radio podes te... dejar tu mensaje al más 54 9 223 582 8700 perfectamente gracias y bueno presenta al equipo que trabaja en este en este programa perfectamente en la locución Liliana Daul y Kike Pesoa y yo que soy Lara Moyano Silvo. En la operación técnica Bien. Pablo Uso. Exactamente. Bueno, ¿y hay alguien más por ahí? Hola, hola. Hola, eh nombre y apellido, por favor. Diego Gael Natmansori. Sí, ¿cómo vas a decir conocer a tu propio nieto? Sí, te reconocí, claro que te reconocí, pero este, mm, eh, no quiero trabajar tanto. Es A ver que... si te queda claro, Edu. ¿eh? A ver, sí. Río es tu nieto. Sí. Pero yo soy tu sobrina nietoidea favorita. Exactamente, así es. Bueno, y así comenzamos el programa de hoy. Ya empezamos con la otra oreja. El programa 548 empieza sin ninguna alusión personal, eh. Lacras y ladrones. Señor presidente, así sueña por la otra oreja. Voy a platicar la historia de una vez y si un presidente Vive en casa hecha de finos y le robaba a su gente Él tenía grandes amigos, senadores, diputados Eran lacras y ladrones por el pueblo reimpugnados No voy a mencionar nombres ni decir de qué país Pero el pueblo ya no quiere, ya no puede estar así El mínimo es de ochenta, así lo dice su ley Que también se empare usted a ver si vive como rey El rico cada día tiene más sumas en el banco Mientras que el pueblo no ajusta ni siquiera para un taco Muchos niños sin comida y viejitos sin doctor Y usted anda por Europa, derrochándose un millón Y así venimos avanzando En la realidad, compadre, puro desvelados Música Señor presidente, ¿Dónde tiene la cabeza? El sufrir de su pueblo, eso ya no le interesa Realidad o coincidencia, como le quiera llamar Pero en este mismo instante el pueblo va a despertar Señores del gobierno, quedan todos despedidos Cada ciudadano afirma Y de eso yo soy testigo Aquí terminamos NaNi cuento pero sin final feliz si eres parte de mi canto no olvides en compartir esa letra no es comprada ni tampoco la robé eso lo miro en las calles y todo eso noté todos y todos los gobernantes aplauden la corrupción pero el pueblo es más valiente es momento de acción Estás escuchando desde la otra oreja. La otra oreja argentina. Lo bueno, escuchábamos antes, lacras y ladrones, señor presidente. Eh no no sé por qué se nos se nos ocurrió pasar ese tema. ¿No? Este, me parece que lo vamos a pasar varias veces a pedido del público. Bueno, y ahora que en esta otra oreja argentina vamos a recordar a un a un tipo divertido con sus cosas, pero um, el Negro Fontova, el eh, Jorge Fontova hizo muchas cosas. Eh y entré ya en en a un programa que que tuvimos a Bush no le va a gustar, él hizo Jorge W eh haciendo alusión a Jorge W Bush pero es extensivo eh escuchamos ahora Jorge W Horacio Fontova por la otra oreja ¿Qué haces? ¿Cómo me das un su Mili mi ser të dajënë, sistë margetrow 0. Mili mysalikrit jak foretë danhënë, 10. të undhe ay. Ketest ta dialu 10? 11. të etroja k rezio. Jorge W, it'na të gharënë, pagues por tanto dolor Jorge W no sé si te dijo Dios lo que te espera es peor que vos ya se se el gauboy pero no so Danies te abandono Veo tu tumba Y ninguna flor Jorge W La puta que te pario Falta que pagu peor que vos Temazo eh a vos te va a pasar algo peor que a vos Y ahora escuchamos de Leo Maslía por Horacio Fontoba un clásico, ¿eh? Agua podrida hablando del Atlanticaso Agua podrida estancada, reseca Ahí está Agua podrida pescado, dulceca Fontoba Agua podrida Agua podrida Agua podrida tapada Recibimos al barco que empieza a ser frágil aquí en Mar del Plata de los Piojos por Fontova agua, agua como te deseo agua te miro y te quiero agua corriendo en el tiempo agua bailando en manos del sol canilla quiero que me hagas cosquillas siempre sonido sonriente dame que es grande mi confusión Omur në suk her su ACERDASK maar pled politics. Geers, lini, jegtëar mmenë, mos traigojën, flou jerovyden, nedjër, morgon, ostraأne ogies. escuchando desde la otra oreja La otra oreja argentina y así gritábamos hace un ratito nomás en las calles de Mar del Plata una multitudinaria manifestación reclamando por la universidad pública, ¿no? Eh de la misma manera que hoy en México en estos días se celebran los 25 años de, de la toma de la UNAM, ¿no? Eh y están llegando las fotos que me Marta manda Marta desea a una maravillosa eh mujer eh la esposa, la compañera de Modesto López eh con las pintadas que están haciendo allá en en México. Eh aquí en Mar del Plata la marcha fue multitudinaria, todavía no tenemos estimaciones porque estábamos en el medio y no tenemos idea, pero eran muchísimas cuadras eh pocas veces una marcha en Mar del Plata tuvo tanta gente y en Buenos Aires llegan las informaciones dicen 800.000 personas mientras los diarios de derecha dicen 150.000 que igual es un numerazo eh, eh en épocas tan tan horribles de desmovilización, hay gente que se empieza a movilizar reclamando por la universidad y recordaba en medio de la marcha lo las consignas que el 90 levantábamos. Eh decía eh por el monopolio de la universidad de de la educación pública y no a la no a los negocios de la educación privada y nada de subsidios. Y ningún gobierno eh dejó de subsidiar a las escuelas privadas, ¿no? Eh y ahí vemos como crecen los colegios, incluso los religiosos. Aquí en frente de la radio tenemos un colegio impresionante privado de la iglesia privada, ¿no? Y crece cada vez más y hacen reformas y eso gracias no solamente a eh fundamentalmente a los subsidios, porque las ecles católicas reciben como un 70% de subvención, ¿no? Bueno, y vamos a empezar musicalmente con un tema maravilloso, Africa Soul, para onacional. Ahí está por la otra oreja yeah, African Soul por una educación digna pública Satuitat cantando Que la cárcel no. no se invierta y la fuerza perpetúe Que se está perdudo, que te vas en la garganta Porque el pueblo tarda mudo, que, que levanta ¡Eh, oh, un paro nacional! ¡Eh, oh, todos a marchar! ¡Eh, oh, un paro nacional! ¡Eh, oh, un paro nacional! ¡Esto nos podrá tumbar! Soy futuro fuerte, la semilla naciente Tenemos bien presente que políticos mienten Una reforma formal, formal. la educación transforma. transforma Con una falsa norma, con la dirección conforma ¡Chao! escuchando desde la otra oreja La otra oreja argentina Y recordamos las movilizaciones no solamente acá en Argentina que empiezan ahora, recordamos la de Chile, la de Colombia eh la de México, bueno, recordamos todas las movilizaciones y estas músicas tienen que ver con con eso, ¿no? Y, y a mí me gustan los estudiantes. Eh y hay una canción de Violeta Parra, pero vamos a escuchar una subversión de Me gustan los estudiantes por eh, Brasileros, por el cuarteto MPB 4. Música Popular Brasileira 4 es el, la sigla Y el Cuarteto MC A ver Esta versión Me gustan los estudiantes de Violeta Parra Por la otra oreja Que viva los estudiantes, patas de nuestra alegría, son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la guardia. Caramba y santa la cosa, que viva la astronomía. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Me gustan los estudiantes porque levanta el pecho cuando le dice marina sabiendo se que es aprecho y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el lecho me llama pues a ver conmigo en silencio la la la la la la la la me gustan los estudiantes porque panque saldra del horno con todas sus sabrosuras para la boca del pobre que come con amargura son masirragmentos para los libertarios y cualquier va elementos para nos va la cosa que rival experimento para la la la la la la la la me gustan los estudiantes que va al laboratorio descubre lo que se esconde adentro Nel confessorio e attende l'ombra un carretto che goggia allo forfatorio caro me son mala cosa lo spirito si traflora Megro sono le studentesse che marcion sopra la rovina con le banderazzenalto fatto dalla studentina Son que me cocido doctores, cirujanos y dentistas, para me somar a la cosa viva los especialistas. Magala, magala, magala, magala. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le va collas de lo esencia. Kusura senyoras, la penitencia, karame samba escuchamos un grupo de Colombia y de Argentina este grupo una banda de rock alternativo que mezcla el punk, el reggaetón, el party y el hip hop y escuchamos de Che Cicaca Almas Rebeldes creta más fuerte despierta Agarró el micrófono hablando lo que sé, toda realidad que parece que usted no ve, lo que tengo, lo que ves, pero no hay problema nada que ver. No. Agarró el micrófono hablando lo que sé, toda la realidad que parece que usted no ve, hay un rede, hay un rede, hay un rede con la cumbia reggaeton. Que todo el mundo es dependiente. Que todo el mundo es dependiente. Haz más rebelde, levántense. Griten más fuerte, despiértense. Haz más rebelde, levántense. Griten más fuerte, comuníquense. Lo que pensar, para que digas bien lo que pasa en la ciudad, vos vas a la calle y no podes tocarlo, mira la policía jugar a secuestrar, ¿cuál es su problema? Digo, digo la verdad, digo, digo lo que quiero, no me vas a hacer callar. Digo, digo, reconocen solo saben disparar, digo, digo, una masacre no vas a justificar. Al revés, levántense, digo, digo lo que quiero, no me vas a hacer callar. No Al revés Levántese, pico pico me cuchillas uno sabe disparar. Arrevente, levántese. Pico pico una masacre no vas a publicar. Pide más fuerte, comuníquese. Ay, tu papá, culpa, culpa, culpa, culpa. Tu papá, culpa, culpa. ¿Estás escuchando según la otra oreja? En un ratito seguimos. ¿Estás escuchando por la otra oreja?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 que hizo mensajes eh de de Alejandra Conti, la hija del gran Aroldo Conti. Eh El Chusa eh también escuchando el programa, Pablo Cíbar desde Costa Rica, Marta desea desde México, eh Valeria Paula desde acá de de de Mar del Plata, Susana Gast de algún lugar de Colombia. Eh Lili, saludos a Mirta Baravalle, ¿no? La la queridísima madre de Plaza de Mayo, que el martes estaremos rondando en Plaza de Mayo celebrando la lucha de las madres, un aniversario más de las madres. Efraín de Puebla, escuchando la otra oreja, Álvaro de Colombia que está en Buenos Aires ahora, eh Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora también, eh Gandhi desde Tlaxcala en cerca de Puebla en México, Ana Mesa desde Santa Cruz, eh bueno, María Eugenia desde México de la Ciudad de México, eh Nevenca desde acá desde la Sierra de los Padres, eh está bueno, hay hay mucha gente escuchando el programa Raúl Pibeta, un compañerito mío de la primaria este que nos recién nos vimos en la en la marcha con los estudiantes también poniendo la otra oreja diciendo bueno eh diciendo un objetivo demasiado grande para para mí este bueno y y siguen los mensajes eh hay este mensaje pero el tema hay uno grabado, ¿no? Hay un este mensaje pero ¿no querés pasar uno grabado? Dale. Bueno, la otra oreja es también la otra parte que acompaña al Junash. El Junash donde hemos recibido el acompañamiento de quienes han estado transitando en los caminos en donde coincidimos para soñar a lo mejor, pero no también para construir un otros espacios de fortaleza, otros espacios de de esperanza para la humanidad. Así es de que desde el Centro de Voluntariado Regional, desde las montañas acá que están en el sur del país llamado México, del sureste llamado México, bueno, pues les deseamos que este año se sume a los muchos más que van a llegar y que tengan toda esa fortaleza y creatividad para seguir acompañando a las poblaciones y a quienes disfrutamos de la otra oreja, eh, si no es verdad que es el cien por ciento de los programas, sí disfrutamos muchos de ellos y lo celebramos. Abrazos, abrazos a todes. Gracias, Patti, querida Patti, que Junache es un hostel muy otro, ¿no? En en San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México y que está celebrando sus 25 años. Eh Junach también un un espacio de de compañeros, ¿no? Que no nos conocemos, pero compañeros de, de todo el mundo. Ya hablamos de los compañeros de mmm, de del de Suiza, de Alemania, de España, también de Argentina, de Uruguay, de Brasil, de de Austria, de de de, de bueno, de Kurdistán. Que, sí, que Suez. Es. Y vamos a pasar la música de Kurdistán un día de estos, ¿no? Que nos pasó sí. hambre. Eh, bueno, eh y volvemos al programa. Dale un poquito de música. Sí. Que, ¿Quieres un poquito de música? Dale. Sí. Bueno, pasamos un poquito de música ahora, ¿no? La otra oreja latinoamericana. Bueno, y seguimos con con los estudiantes, con los profesores y vamos a escuchar ahora a un colombiano. Eh Jorge Velozza. A ver, que un setentista que nos dice "Llora proletaria". La Llora proletaria un una canción con cierta ironía. Jorge Velosa, por la otra oreja. Una vez vidi de una lora, y esa lora me dixia, todavía lo siguen jodiendo, y yo le dije que todavía. Una vez vidi de una lora, y esa lora me dixia, todavía lo siguen jodiendo, y yo le dije que todavía. Antón la lora me dijo, pa' que se dejan joder. I se juntan pa' pelea lana i den los va de tenera i la ra i la ra i la ra i la, la La ra i la i la ra la la la y la i la la Y buena razón tenía, puse es la mera verdad, que cuando el pueblo se juntan, ahí del malo explotará. Y buena razón tenía, puse es la mera verdad, que cuando el pueblo se juntan, ahí del malo explotará. Tina como al maicito hay que echarle agua y jabón también a los que nos joden hay que echales pallo y plomo ay la la la la la y la y la la la la la la la la Y es que hasta los animales tan cansos de tantas jodas y por eso los fusilan como hicieron con la lora. Y es que hasta los animales tan cansos de tantas jodas y por eso los fusilan como hicieron con la lora dice que por ser subversiva y enseña a la gente a mal, guárdanos malos consejos cuando nos vella pasar a la laila la laila la laila la laila la la la la laila la, la. Los dijo que un militar de sus que les están pagando para venirnos a matar alguien yo yo los palazo dijo que un militar de sus que les están pagando para venirnos a matar que la lora al vez herida Le gripa lu ni hormao siento que pues desde el pueblo porque está del otro lado. Y... Y... Rai, la bailaraita y dará la ira y la la la la la la Ya pa tiro y, y morirse, y ni un aliento tener, y es que segue repitiendo pa que se dejan joder. Y ya pa ti va a morirse, y ni un aliento tener, y es que segue repitiendo pa que se dejan joder. Son ustedes los que han hecho, puesto que por ahí se ve. Antone, së në no në e së del riko, së në e së es de buste. Ay, lara, ila, ila, ila, ila, ila, ila, ila, ila, ila, ila, ila. Deben de juntarse tuitos, obreros y campesinos Porque si quieren ser libres, cuay y esponde, ve el ibris, payes, de camino Deben de juntarse tuitos, obreros y campesinos Porque si quieren ser libres, cuay y esponde, ve el ibris, payes, camino Con el proletario al frente, con el campesino al lado Con la guerrilla avanzando y con el pueblo organizado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 la otra oreja argentina. Nos dice simultáneamente a escuchar la canción Pablo Kala desde Bogotá en Colombia, dicen la lora proletaria es una canción que no pierde el contexto en los últimos 70 años en Colombia. La represión a la lora proletaria se convirtió en la constante de los modelos de gobierno protectores del neoliberalismo. Así es y está teniendo vigencia en en muchos lados, ¿no? Lamentablemente, pero bueno, seguimos resistiendo y construyendo también. Eh, un abrazo muy fuerte a Jorge Sancholuz, mi oftalmólogo de cabecera, aunque hace muchísimo que no lo visito. Eh Jorge Sancholuz es un compañerito mío de la secundaria. Eh abrazo fuerte, Jorge. Eh bueno, y Valeria Paula también me envió un un mensaje, Susana Gast, lo dije, ¿no? Desde Colombia. Bueno, y ahora vamos a escuchar un tema que me gustaría que escuchemos bien la letra. Él dice, "Nunca estamos conformes del que hacer de los demás y vivimos a solas sin pensar en los demás, como lobos hambrientos." acechando a los demás, convencidos que son nuestro alimento los demás. Los errores son tiestos que tirar a los demás. Los aciertos son nuestros y jamás de los demás. Cada paso un intento de pisar a los demás, cada vez más violento es el portazo a los demás. Las verdades ofenden si las dicen los demás. Las mentiras se venden cuando compran los demás. Somos jueces mezquinos del valor de los demás que no permitimos que nos juzguen los demás. Apagamos la luz que por amor a los demás encendió en una cruz el que murió por los demás. Porque son ataduras comprender a los demás, caminamos siempre oscuras sin pensar en los demás. Nuestro tiempo es valioso, pero no el de los demás. Nuestro espacio precioso, pero no el de los demás. Nos pensamos piloto del andar de los demás, donde estemos nosotros, que se agüanten los demás. Condenamos la envidia cuando envidian los demás, mas lo nuestro es recidia, que no entienden los demás. Nos creemos electos entre todos los demás, seres pluscuam perfectos con respecto a los demás y olvidamos que somos los de más de los demás que tenemos el lomo como todos los demás que llevamos a cuestas unos menos y otros más vanidad y modestia como todos los demás y olvidamos que somos los de más de los demás nos hacemos los sordos cuando llaman los demás porque son donde irás a escuchar los demás lo tira, lo tildamos de manía al amor de los por los demás escuchamos al autor de estas palabras que son son son base, ¿no? de los demás Alberto Cortés por la otra oreja Nunca estamos conformes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 Pero no el de los demás. Nuestro espacio precioso, pero no el de los demás. Nos pensamos pilotos del altar de los demás, donde estemos nosotros, que se jodan los demás. Contenamos la envidia cuanto envidia los demás. Mas lo nuestro es desidia que no entienden los demás. Nos creemos electos entre todos los demás. Seres plus cuan perfectos con respecto a los demás Olvidamos que somos los demás de los demás Que tenemos el lomo como todos los demás Que llevamos a cuestas unos menos, otros más Vanidad y modestia como todos los demás Y olvidando que somos los de más de los de más, nos hacemos los sordos cuando llaman los demás. Porque son tonterías escuchar a los demás. Lo tildamos de manía al amor por los demás. otra oreja latinoamericana. Bueno, nos escribe Valeria Paula diciendo que es impresionante la la movilización de hoy y que si no nos movemos nos pasan por arriba, ¿no? Algo así dijo Valeria Paula desde Mar del Plata. Eh tenemos más mensajes. Saludos al Indio al indio de de de acá de Batana Guillermo eh que nos escucha ni que pocas veces nos mandan mensajes, eh el indio siempre manda mensajes antes de comenzar el programa, pero hoy no. Eh pero saludamos al indio y a Guillermo, por supuesto. Em eh, Nosotros arrancamos el programa, bueno, uno de los primeros temas tenía que ver con me gusta los estudiantes, este clásico de Vileta Parra, haciendo mención a a pre, la movilización de hoy que se centró fundamentalmente en la en la universidad, pero que es extensivo a toda la educación pública, ¿no? Y y encontramos un una versión eh también latinoamericana, una subversión eh que está grabado en vivo con los defectos que tiene una grabación en vivo, como recién la lora proletaria desde Colombia, pero vamos a escuchar a um, Jorge Drexler de Uruguay y el Nano Stern, que es un chileno maravilloso, eh que algún día, bueno, lo volveré a ver en vivo, ¿no? Conté una vez que lo vi con Pedro Asnar, en Buenos Aires y el Nano Stern en su músico maravilloso. Y vamos a escuchar Me gustan los estudiantes con unas palabras alucinantes eh que pido presten atención de Jorge Drexler porque este concierto fue grabado después de una movilización en Chile. Yo estaba allí en en hotel cuando acabo de llegar, acabo de aterrizar, estaba mirando por la ventana y veía la Alameda, toda llena de gente pasando. Es un puro manicomio. Un espectáculo de gente que que piensa en el futuro del país, y que piensa en las cosas que son realmente importantes en un país. Entonces, todos nos encontramos con Nano después más tarde en el ensayo. Me enteré que mientras yo estaba mirando Toda esa gente pasarla No estaba tocando En el escenario Con los gases de la que mojo A pesar de eso tiene la voz bien hoy Va a cantar con nosotros Y yo le dije Vamos a cantar esta canción de Violeta Parra que... que parece que lo hubieran escrito Ayer de tarde Y con todo el respeto y el amor del mundo se pueden imaginar que tenemos nosotros con un repertorio de violeta le, le agregamos dos estrofitas al final que vivan los estudiantes Harley Que no nos asusta ni animal ni policía y no nos asusta la bala ni el ladr de la cauría caramba samba cosa que vio a la astronomía esas barras chivas ¡Eh! y van los estudiantes que rugen como el viento cuando les meten al sotanas son o rendimiento pacarillo libertarios igual que los elementos cada pas a mala cosa vivan los imperimentos me gustan los estudiantes porque son la levadura del paq salga del horno con todo Zabuzur, para la boca del pobre que gobe con amargura caramba y zamba la cosa viva la literatura me gustan los estudiantes por qué levantan el pecho cuando me dicen harina sabiéndose que es aprecho hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho caramba esa mala cosa en el codio del derecho esas palmas preguntan los estudiantes qué bacha sobre la ruina con las banderas en alto van toda la estudiantina son químicos y doctores cirujanas y dentistas caramba, zapa la cosa vivan los especialistas a los que quieran el doctor Rexler atiendo después en el camarín Ay, yo he visto a los estudiantes pasando por la Alameda de Plaza Italia a San Diego Llenando calla y vereda No hay guanaco ni sonrillo Que haga que esto retroceda Caramba, esa mala cosa Pobre que de la muerte ¡Viva la literatura! ¡Viva la jurisprudencia! ¡Que haya ciencia para todos y plata para la ciencia! ¡Viva la, la pedagogía, la, la música, la docencia! ¡Que viva la rebeldía y la no violencia! ¡Que viva la rebeldía! Y la no ¡Que viva la rebeldía! ¡Que viva, que viva la rebeldía! ¡Que viva la rebeldía, pero querido amigo Jorge, siempre! con la ro violeta si ya es un se termina la otra oreja él eh, ara eso me lo gritabas cuando eras chiquita eh me lo puedes decir ahora que soy grande Se termina este programa. Bien, y entonces Sí, te sueñas. Perfectamente así ratificado por Río. Eh, bueno, agradecemos muchísimo los comentarios, los llamados, los los, los mensajes, no solamente festejando el, los 12 años de La Otra Oreja, sino bueno, haciendo haciendo eco de de la movilización de hoy aquí en Argentina, en varios lugares de Argentina por la universidad pública frente a los ataques del del gobierno. Eh, bueno, y bueno, eh, que no no la van a privatizar, no la van a cancelar y eso depende de muchos de nosotros. Este programa que es musicalmente incorrecto chino de su versiones sonoras, ¿no? Como dice eh, la introducción Liliana Daunes eh tiene su punto de vista, ¿no? Y mm, bueno, y a muchos no les gusta, pero a nosotros lo hacemos convencidos, ¿no? Eh así que bueno, agradecemos a los a los que prestan la otra oreja, los que piensan parecido y a los que piensan muy diferentes, pero ponen la otra oreja, ¿no? Eh bueno, los que piensan diferente les proponemos que pongan dinero para para sponsorizar este programa, ¿no? Este porque si no no ponen el operador no cobra. Eh sí, sí cobra, sí cobra, sí, cobra igual. Eh bueno, no. sí, sí va a cobrar igual, te dije que sí. Bueno, vamos a escuchar ahora a un grupo de Cuba, un grupo histórico de de Cuba que surgió en un club social muy popular en la Habana eh cuyos miembros practicaban el baile y la música y después por varios temas se se hicieron conocidos, ¿no? a a nivel internacional unos músicos, es una selección de músicos. Eh vamos a escuchar entonces a Buena Vista Social Club, ¿sí? Guajira para el recuerdo. Ahí Guajira, siempre. La Guajira venceremos. Aprendimos a querer desde la histórica altura, con del sol de tu bravura. Le pude Sos el cual la verdad aquí se queda la clara dan que abre transparencia de tu querida presencia comandando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 levano tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispar cuando todo santa clara se despierta para verte Aquí se queda la cara la entra y abre transparencia de tu querida presencia comandante te decimos hasta siempre comandante aquí soy que da la cara la entrañable trasparen oreja